para lo cual vamos a necesitar un colaborador ahí externo que ya tenemos visto uh -huh. y luego nada, se masteriza y se edita pero bueno, estamos ya con ganas de empezar a mostrar a a por lo menos una canción como para... y bueno, ¿y cómo es? porque uh -huh. a veces ustedes han escuchado en vivo uh -huh. este, en los lugares públicos donde han actuado mejor, peor grabaciones ¿qué es lo que... ¿qué trabajo nuevo les... Sí. ¿Aportó, digamos, para usted Hubo que hacer un trabajo más fino en el ensamble de las canciones, definir más por ahí las cuestiones así, los detalles, de los arreglos y todo eso, y después la sorpresa de escucharnos, ¿no?, con una calidad de sonido importante. Lo grabamos en el estudio de la Bisonia Producciones, ¿eh?, uh -huh. Ahí están eh, Marcelo Indra y Francisco Postal, ¿verdad? Son sus dueños, nos atendieron muy bien, lo hicimos rapidito porque, bueno, eran pocos temas y más o menos estaban bastante ensayados. Más que nada porque hace un año que venimos con la última formación, ¿no, Walter? Sí. Eh, sí. Hace un año que venimos con el mismo, digamos, personal humano y tocando estos temas. Entonces queríamos plasmarlos eh, antes que se nos pase, ¿no? La realidad era que, además de todos los integrantes, el único que había tenido sesión concreta de grabaciones no es. Uh -huh. claro. Para todos nosotros el resto fue una experiencia que ya es inolvidable, uh -huh. eh, como le pasó a Mauro, a, a, uh -huh. a Fabián, a, a Winnie, a Tupac. Para muchos era la primera vez eh, eso, sentir lo que cómo suena tu instrumento, ver por línea, corregirlo después, este, saberte cuando... Se toca por ser pero ¿vieron que algunas. Grabamos, por separado, grabamos algunas cosas por separado lado. Sobre todo las voces, que las grabamos al final Las voces, algunas guitarras mm -hmm. Pero eh, al principio fue la banda eh, toda junta Lo cual le da cierto carácter y cierto peso Me parece a la interpretación, ¿no? Estamos todos juntos como en la sala de ensayo Hay una toma concreta de todos juntos mm -hmm. Pero la... Buena calidad que me permite este estudio, la verdad que me sorprendió. ¿no? Sí, estamos muy conformes. Es que después podés trabajar línea por línea. Uh -huh. Si tuviste algún tipo de error, que puede pasar, porque que puede sí, pasar. Sí, sí. sí Que a veces en lo grupal quizás pasa de largo, pero cuando de pronto te definís sobre el, el instrumento en sí, se corrigió y sí, sí. nos sorprendió eso, porque hicimos la toma conjunta, después se podía trabajar línea por línea y... y Y la verdad es que nos sorprendió, uh -huh. eh, Walter. Y el tema de, la, de las voces, por ejemplo, porque es distinta de ser la interpretación, ¿no? Porque uno está en vivo uh -huh. y eh, bueno, hace todo un. La la, que sí. Se concentra, se que... conecta con uno mismo y con el público, es distinto, ¿no? Sí, me pasó que además eh, la parte de las voces ya estaba solo contra la pared, era exactamente así. Claro. Eh, la banda ya no estaba tocando, sino que estaba escuchando lo que uno iba este, uh -huh. interpretando. Y yo, en realidad, en lo personal, me basé más en la interpretación de la palabra, sí. quizás más que en el canto, más que nunca. Este, sentí como que necesitaba darle el peso a las palabras que tenía que tener en el momento justo. Eh, me pasó eso. Y después era raro, porque era, ya te digo, estar con un muy buen retorno, tu voz ahí en un, en un plano concreto, por ahí, por esta posibilidad que tengo de hacer radio... De, Está el, más familiarizado con es. eso. Claro, pero, claro, claro, claro. Bueno, no esta es una bien. experiencia distinta, digamos A lo que es eh, tocar en vivo, ensayar Y todo lo que venimos haciendo generalmente nosotros Así que bueno, queremos aprovechar esta posibilidad Que también nos está dando Viedma ahora, ¿no? De tener un estudio así con todas las de la ley Y con gente bien predispuesta a trabajar Realmente estamos re contentos con el aporte de camello Que nos abrió ahí Las puertas de lo que sería casi su casa Y bueno, nada, con ganas ahora de terminar Sí, esta última etapa de, de mezcla Definitiva, masterización Y ya después editarlo en forma física para difundirlo, ¿no? Pensamos eh, sacarlo a la venta, en los shows y todo sí. eso. ¿Puede llegar a tener posibilidades de grabar más temas y hacer un eh Por ahí eh, sí, pero primero por que ahora no, ahora está, está queremos la... ahora explotar esto que más o menos nos gusta del resultado, que sabemos que todavía da para un poco más con el tema de la mezcla, vamos a convocarlo a Manuel, nuestro amigo Manuel Espinosa, para que nos ayude ahí con las mezclas, eh, para darle ya ahí el carácter definitivo. Mm. A las canciones ¿Va a tener un nombre? Sí, eh, el EP se llama Guardia Meu Que es eh, una frase en mapuche Que significa eh, en mi ciudad eh, En la ciudad, en mi ciudad, algo así uh -huh. eh, Mi lugar, mi, mi barriada sí. mi, mi... Y de hecho la canción que queremos compartir es esta uh -huh. Guardia, Guardia Meu, Meu Que es uh -huh. el título del EP Que próximo está a salir de la Santa Cruz Bueno, felicitaciones Y uh -huh. ¿eh? gracias por venir No, al contrario <risa> Nosotros, como indios, como paisanos, no somos personas loístas, somos personas honestas, tenemos el corazón de no imaginar a nadie, sino que todos los que siguen, que vivan y que tengan su lugar. Hubo uh, mucho sufrimiento, mucho despojo sobre el pueblo indígena. Lo sacaron de ese lugar, la iban a tirar en cualquier lugar donde había un lugar lleno de tierra, donde no había agua. ¿Por qué? Porque los mejores campos, ¿quién son los que están? Son aquellos grandes, poderosos, como siempre. Y nosotros siempre vamos a ser pobres si no hablamos, si no defendemos. Siempre la vamos a pasar a llevar. ¿eh? ¿Cómo se escucha? Muy bueno, muy bueno, realmente La Santa Clara arriba No arriba, ¿en el tema? Guardia Guardia ¿Cómo es el título del EP que está ahí? Lo tenemos en el horno uh -huh. Y sale dentro de poco Pero bueno, y lo que queremos presentar acá Obviamente es un placer Bueno Es un placer esto también Ver cómo puede fluir la música Con, uh -huh. con todo lo que eso implica también Con tanto esfuerzo Acá, esto Le metimos entre todos, en todo sentido, energía, dinero. Y no es desde ahora, ¿no? Porque no, son 7 años ¿no? de trabajo que ya era hora que se plasme en una producción discográfica. Bueno, y esto seguramente es un show. Seguramente va a una producción. El Warrior Mew. Claro que sí, claro que sí. Haremos la Warrior Mew Tour Claro. Tour 2017. ¡Mundo <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡El Warrior Mew, Mundo Seguramente. No, eh, gracias, bueno, no gracias. gracias Noe eh, por Pero venir, no, no, eh. Gracias por el espacio, Rosana. De nada. <risa> <risa> Siempre me encuentro ahí. ¡Corre, Fores! ¡Corre! ¡Corre, Fores! Darcera, mano derecha.